Crónicas del misterio when you're unwed. Streets are when you're when you're Las crónicas del misterio se desplazan hoy a la base aérea de turno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 tripulantes. Me está acordando de varios casos que ha habido en una de las bases aéreas españolas en uso conjunto hispano-norteamericano la base de Morón de la Frontera en Sevilla, Lorenzo.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 Yes. <laughs>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 si sí, se puede de mar marcar el, el comienzo y el final de ahí, unos sucesos que fueron apasionantes otro de los eh, casos que vamos a comentar esta noche a propósito del que nos acaba de comentar Manuel, quieres hacer un, un apunte no, y, y después hablamos del de Talavera la Real, Talavera, que es un, la, de, es un clásico de sí. la ufología española No, simplemente quería matizar que, bueno, matizar, no, añadir a lo que comentaba Manuel que, que en ese año 95 que es cuando surge el caso de Esgándaras cuando comienza toda la oleada OVNI eh, para nosotros fue un año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 Manuel Carvallal, recuerdo que yo estaba en el coche con Iker Jiménez, recordarás, y estábamos pues esperando a que él saliera, claro, él salió corriendo diciendo, acelerar, acelerar, que nos vamos, Entonces, aquí, aquí hay algo importante. ¿Qué habías hecho? Salió la foto de enemigo público número uno, ¿no? Sí, bueno, ¿Hubo hay, alguna foto? ¿Hubo foto? <risa> ahí nos conseguimos ir, en otros sitios, en la base, acuerdo, en la base aérea de la Virgen del Camino, ahí no me pude ir, me pillaron y... ¿Y que te pillaron? pillaron haciendo qué?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 Otra tragedia, más. Si sí, no le pillan en una basura... Es lo que voy a decir, <risa> Esperemos aquí dependiendo.